Siendo periodismo Turno Mañana aquí en Kermés. Eh, vamos a charlar unos minutos con Analía Suic. Ella es oriunda de Huatraché, trabaja en Bariloche y ha sido galardonada eh, con un premio nacional L'Oreal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia, edición 2018. Eh, Analía, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, Buenos bien bien analía eh, a ver contanos un poquito tu, tu historia de vida eh, vos sos oriunda de guatrache acá de la de la pampa eh, naciste ahí o no eh, no no nací ahí ah. Mi paso por guatrache fueron siete años eh, la misma cantidad de años que me puse a contar que estuve recibiendo en el exterior eh, pero creo que fueron lo suficientes como para identificarme y reconocerme como polerina pampiana mira vos eh, Sí. así que mi carta de presentación siempre soy pampiana, soy pueblerina soy mm. de Guatraché de eh, y, y, eh, y después que, que te fuiste qué, a, a estudiar eh, a la universidad, ¿dónde estudiaste? sí, cuando terminé el secundario que egresé en Guatraché eh, me fui a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba mm. y ahí hice la licenciatura en física y luego el doctorado en física Y bueno, entre en medio, eh, hice estadías prolongadas de, de estudio en Brasil, luego mitad de doctorado en, en, en Alemania, y después un postdoctorado en, en el Instituto Weizmann de Ciencia en Israel. Ah. Así que eso sumaron, entre todas esas estadías, unos siete años recién en el exterior. Mm. Y en el 2016 regresé al país como investigadora de CONICET y me radicé a Camarilloche. Ah. y, sí, y, y haciendo hay... patagónica claro. ¿y ahí qué, qué, qué haces todos los días? Eh, en Bariloche todos los días voy sí. a trabajar al centro atómico Bariloche por ahí es reconocido también por el Instituto Balseiro sí. eh, que es muy reconocido la trayectoria que tiene en física este lugar y, y es, digo, el cotidiano es eh, trabajar eh, con el grupo de trabajo con nuestros alumnos, con colegas estamos trabajando, en, eh, vinimos acá a desarrollar un nuevo laboratorio de espectroscopía de imágenes por resonancia magnética en un nuevo departamento de física médica. Así que como que es la, la, la idea y la orientación de, de, de, de estas nuevas áreas de desarrollo se va ciencia básica que haga el recorrido hasta el ámbito clínico, que tenga una aplicación médica. Mm, está bien. ¿Y, ¿Y este premio, cómo, cómo que? Te, ¿Te habían seleccionado? Te, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue? Y uno aplica proyectos y ellos seleccionan los que mmm, creen que merecen un reconocimiento, y bueno, fue así que seleccionaron el proyecto que presenté y, y que le dieron el reconocimiento. Hay como dos categorías, hay una para ya Investigadores Avanzados, eh, que eso es lo que llaman premios, o sea, hay algún tipo de reconocimiento, tipo beca que lo llaman así, que es para eh, jóvenes científicas. Ah. Eh, y bueno, yo recibí una mención en, esta, en la categoría de jóvenes científicos. Así que... eh, Analia, eh, se habla mucho de la, de la situación del país, de, de, de, de que no hay fondos para la ciencia, para la investigación. Eh, ¿Cómo es hacer ciencia a, a ahora, investigar? Eh, ¿Cómo está el, el panorama? Y es eh, alarmante la situación, es como eh, cuesta, cuesta disponer y conseguir fondos eh, para desenvolverse en el cotidiano que uno necesita para llevar adelante los proyectos, digamos los insumos básicos y, y por ahí cuando uno consigue recursos también se va, hay mucho retraso en el pago eh, de, de, de de esos recursos y en el medio de mucha información, así que claro. eh, la verdad es que se pierde mucho tiempo y esfuerzo simplemente digamos, en el sustituir en cosas básicas, pero bueno, no sé, yo trato de poner foco, creo que como sociedad tenemos que defender la educación, eh, el acceso a la educación pública y gratuita, creo que es el motor, eh, tanto la educación como la ciencia son el motor de desarrollo de un país, así que creo que tenemos que defenderlo. Y cuidarlo. Y apostar a eso. Así que... Ani, adelante. Eh, Analia, contabas que te viniste por eh, un programa aquí a la Argentina de vuelta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da ese momento de... Estabas viviendo creo que en Israel, ¿no? Eh, ¿Cómo sí, fue el momento en que dijeron volvamos a la Argentina? Y te pusiste en contacto para ver de qué manera eh, podías retornar a, a tu país. Sí. Mira, ideológicamente siempre tuvimos la gana de volver, porque también me estaba dando vueltas por el mundo con mi pareja, que también es los científicos, eh, y siempre tuvimos la idea de volver. Yo recibí, justamente por esto, por haber recibido educación pública gratis, haber recibido ayuda económica para poder estudiar, eh, creo que o sea, que, que estaba en, necesitaba volver al país para desde mi rol, por toda esa educación y todo eso que me habían brindado, desde mi rol como científica, poder devolver la sociedad y contribuir a formar eh, nuevos saberes, digamos, y o al sea, desarrollo del país eh, desde mi lugar. Y entonces eh, siempre tuve la intención de volver. Eh, y entonces eh, en el momento que creímos que, <risa> que podíamos volver fue... Eh, O sea, lo que hicimos fue lo que aplicamos a CONICET para entrar como investigadores, ahí uno presenta un proyecto de investigación, evalúan la carrera eh, académica de cada uno y bueno, ahí fue que ambos ingresamos como investigadores de CONICET y fue ahí que empezamos a planear la vuelta y regreso al país. Eh, Analia, eh, recién mencionabas y, y sos una defensora de la educación pública, y, y tenés experiencia sí. en otros países, eh, ¿cómo es eh, estudiar en otros países, de lo que has averiguado? Eh, ¿Es parecido acá o es todo educación privada? Eh, la mayoría es educación privada o semi-privada eh, y Depende, o sea, de todo en todo el mundo, pero mm. en muchos lados la, el, el estudio universitario si es privado, es, re, es, es un privilegio de pocos realmente y no solo eso, sino que después es, no, tampoco tienen mucha decisión eh, de, de elegir dónde pueden estudiar, que es como que hacen un, aplican ponele, que vos aplicarías acá en el país y bueno, te toca ir a estudiar a Chubut y te tienes que ir a vivir a Chubut, es así. Eh, ah. y entonces eh, yo creo que en Argentina tenemos un grande privilegio que, que tal vez a veces no es tan valorado por todos y, y la verdad que esto de, de haber visto cómo es en otros lados lo difícil eh, que es para mucha gente acceder a una educación eh, la verdad que me siento privilegiada de que en el país se, se defienda la educación como un derecho eh, así que <risa> está bueno que, que por ahí, Muchos jóvenes, que si están escuchando, que se animen, que vayan y estudien, que, que es una herramienta que, que te puede realmente cambiar la vida. Entonces, eh, que lo aprovechen y que lo defiendan y que lo usen para, para poder, eh, sí con me mejor educación, eh, y promover el desarrollo de tecnologías acá mismo en el país. Así que para que eso sea un impulso de cambio, un motor que, que le dé un cambio a, a, al país y genere trabajo eh, así que creo que, que hay que seguir en esa dirección Ani, te voy a poner en aprietos eh, el trabajo que presentaste se llama sí. Sensores cuánticos expandiendo aplicaciones en imágenes por resonancia magnética ¿cómo le traducimos eso a eh, el común de la gente para que entienda de qué se trató el trabajo que presentaste? Sí Lo intento, lo intento, Iván. Bueno, mira, uno de los grandes desafíos hoy por hoy es como entender y, y poder combatir enfermedades como el cáncer, el Alzheimer. Y, y uno de los grandes desafíos para eso es poder visualizar a nivel químico, celular y morfológico los procesos biológicos que se producen dentro de los tejidos vivos, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Y eso sucede a escalas microscópicas. Esos son tamaños mil veces, para que te den una idea, mil veces más finitos que un cabello, que un pelo que tenemos en la cabeza. Y entonces hay mucho esfuerzo en todo el mundo, de científicos de todos lados, que están desarrollando técnicas para poder estudiar procesos a esas escalas. Y hoy por hoy, la mayoría de esas técnicas son invasivas, que quiere decir que tenemos que cortar y extraer un pedazo de eso para poderlo ver en un microscopio, o que tenemos que inyectar algo dentro del cuerpo para poder realizarlo y verlo en, con distintas técnicas. Entonces, eh, y, en ese sentido, las imágenes por resonancia magnética son particularmente importantes porque no son invasivas. Eh, pero, sin embargo, una, están limitadas por la sensibilidad que tiene la técnica y que no se puede observar directamente en escalas que sean mucho más chiquitas que eh, el tamaño y el espesor de un pelo. Entonces, la, una pregunta que tenemos nosotros es cómo podemos romper esa barrera y poder ver el universo de la células, la infraestructura y procesos que están eh, a esas escalas más pequeñas y poder traspasar, digamos, esa, las barreras que nos imponen eh, las técnicas de, de las imágenes por resonancia. Y bueno, entonces para responder esa pregunta, lo que hacemos es un proyecto interdisciplinario. Y usamos conceptos de la física cuántica, que vienen los sensores cuánticos, para romper las barreras impuestas por esta tecnología y poder, poder adentrarnos a estas escalas tan pequeñas. Y, y bueno, ¿qué son los sensores cuánticos? Lo que nosotros hacemos es us usar propiedades que tienen las moléculas de agua. Nosotros nuestro cuerpo es un 70%, está compuesto por agua. Entonces, usamos propiedades que tienen esas moléculas como sensor de su entorno, lo usamos como espías del entorno que las rodea y de esa manera podemos extraer información que describe cómo es ese entorno, porque se están en movimiento y, dentro, y, y se están moviendo y difundiendo en cavidades que tenemos dentro del cuerpo, hay una microestructura entonces a través de espiar esas moléculas podemos entender de forma no invasiva cómo es ese entorno y bueno, responder esa pregunta pero nos va a dar herramientas digamos que para alcanzar el objetivo central del proyecto que es poder encontrar nuevas técnicas de diagnóstico invasivas, no invasivas, que nos permitan detectar marcadores tempranos de estas enfermedades como el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Bueno, eh, <risa> no, no, eh, se entiende, se entiende. Mm. Hay que hacer un poquito de esfuerzo, pero eh, se entiende, Analia. Eh, bien, bueno, felicitarte desde acá, desde Santa Rosa, desde Radio Kermés, eh, que sigas eh, investigando eh, por el bien de, de la ciencia y de Argentina y como defensora de, de la educación pública está buenísimo lo que estás haciendo, Anaría. Bueno, gracias a ustedes por ayudar a difundir y gracias por el esfuerzo que hacen todos los días también para mejorar las cosas. Bueno, eh, muchísimas gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Sí, un abrazo. Eh, Analia Zwick, eh, ella se identifica y se percibe mm. como pueblerina, mm. eh, eh, oriunda de Huataché, eh, se reconoce. Se formó en la escuela pública de Huataché, en la escuela claro. secundaria, terminó la secundaria y después se fue a estudiar a la Universidad de Córdoba. A la Universidad de Córdoba, así que este, y ahora ha sido galardonada eh, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con ICE junto a la empresa L'Oreal, eh, edición del Premio Nacional. Loreal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia, edición 2018. 9 y 12 minutos, ya volvemos. Periodismo, turno mañana.